Kaisho kaisho ongieto ri bultsakara Lucha so fluviala es eco ekidekin egon eta gero Argentinara jungora Laura Tafetani gas el bat izateko baino, bueno saioa sia aurretik ea Mikel ekigual konta kodigu e, zelan izan dira jardunaldiak pasan asteko jardunaldiak Bai, hau bueno hemen Guillermo Tabixoga se bai, ordan Guillermo be, berbaingo dau Ba, bai, e, azte buru ontan, pasadan asteburu buru ontan, ba, anturatu genitxun e, bultzera ekimenatik, e, ekimen, ba, osoko ekimen bat, e, iru ek, ekimen egin nituen, ehatxeo donbazeko lagunekin batera. Izan ziren jardunaldi antinperialistak. Eta purtxo bat, e, gureko nauke esatea, e, du al galdetu duzkulako, eta zer gaitik, e, bultzak anturlatzen dau, e, ardunaldin antimperialista bat internazionalismoa serretilantzen dau eragile lokal bat izaki, ez? Uh -huh. Ba justu horregaitik, guk gure lokal bat gara, baina bueno, horre lurraldetasuna edo territorialitatea markotzat bezala daukagu Euskal Herria eta justo ba, horregaitik eh lantzen dugu, ez? Esaten dugu beti ba internazionalista garelako Euskal Herria lehen urratsa dela, ezta? Eta hor egin zitu badugu, eta hor egin badugu borroka. Bai? Eh antiimperialismotik eraiki berdugula independentzia ezpinbarratzen dugu, ze guk eh, sortzen badugu estatu burges bat ez gara izango, ez gara izango burujabe. Sortzen badugu estatu bat non lerrokatuta dago tanekin Europarbatasunan ez gara izango burujabe, ezta? Espainia ta Frantziaren menpe ez gara buru jabe, ez? Orduan, guk eginaldiogun aportazio gorena edo ekarpen baliotsuena munduari da euskal estatu e, independente sozialista bat, lortzea. Eta gure humildadean, gure txikitasunean, guk borroka ideologikoa egiten dugu, irratitik egiten dugu lanketa ideologikoa. Eta horra, antolatu dugu jardun antinperialistak, ez? E, independentzia antinperialismotik izango da, bestela ez da izango, ez? Eta hori nahi nuen e, apur bat e, remarkatu edo azpimarratu, ze... Bueno, Leninek esatzen zaun ez, imperialismoa, kapitalismoan enfase gorena dala, ez? Eta horren aurrean, ba, e, borrokatu behar dugu, jantzi behar gara, eta ikusi behar dugu ba, geopolitikokik gainera gaur egun lagoen egoeran, ba, ba mundua aztertzeko eta horregaitik antolatu genuen. Landu genitxuen apjaiala Carlos Aznarrezekin palestinako egoera e, Leila Jalete brigadakin, Madriko kideak igo irela, hortarako. Eta Ukrainiako guda, sakondu genuen, nahia zanzorekin. Esan behar dugu, edukia, igo dala aia da gure kanaletara, telegramera eta youtubera. Eta etorkizunean, urren gozaioetan ere, e, igoko kodugula edukia E, irratira. Bai, sareta gara. Bai. Ezen barra da gore, bai... Aldatu e, genuela... Bai, Brigada bai. Leila Jalece, que, se, bueno, azken orduko aldaketa bat izan zula, ba, etxarriren desaloja dalata. Tamen dik, bago salatu alatu, bai, hori, es? Bai, hori da. Bueno, e, dudan egon ginen, es? E, karo, guberrondokon gingo zen, eta zer egingo dugu, es? Rondokon egon e, beste gaztetxe baten desalojoa gertatzen ari denean eta ba bueno, aldatu behar izan genuen datak eta islariak eta ba horren ba, alde zeuden eta eta partartu genuen eta bueno, salatzen dugu, ba, betikoa, salatzen dugu violentzia poliziala. Gainera sauritu batzuk egon ziren, nahiko Bat nahiko larria. Be, ba, bai, bai, bai, bat mutilatu da bukatu dago eguna. E, Orduan ba bueno, abetikoles ba, eh ea urrengo ilketa nois pasatzen den, ez hitzarotenari gara, se bueno. Bai, bai, a, bueno, e, violentzia poliziala impunitatiba eta eta hor da. Ba hori, ba, egoteko adi gure e, gure kanaletara, saretara eta horri goko duguela edukiak. Eta astu gabe ba gustatuko jaten eh lengo ba bertaratu izan jendeai, ba be es, se olako beti ezatzen dugu, eh? Holako ekimenak antulatzen direnean hauetan parte hartzea hauek ba bestea ta ta ba jokaera arduratsua izatea dela eta ba posigaz hartu parte hartuz dagoen e, ba jendiaekin eta bueno, ba, klabe garrantzitsuak eta interesanteak sortu zien, es? Ba no lang imperialistari aurre egin, eh? Es ba jarreran batetikat edo gerrari ez antzu bat tetik, es? Eh, globalaren e, Ustía que es el imperio de la historia de los imperios, y, y ba, que es el que se ha hecho, y que es el que se ha hecho, ¿no es un interés clave que se Guillermo decía que <risa> lo ha dicho en Euskera. No sé si has... Eh, bueno, tú en las... ¿Qué, qué valoración haces? La verdad que eh, es pues que el esfuerzo muy grande, precisamente por lo que comentabas, esta situación que... Que, que nos obligó a suspender a lo que fue el desalojo de, del gasteche de Charry eh, aunque bueno, o sea, contamos con, con muy buena asistencia a pesar de todo, a pesar de los cambios y aunque fueron bueno, dos conferencias en una prácticamente, dos por el precio de una eh, estuvieron muy muy completas, de verdad que muy muy interesantes Eh, fue una lástima que no hubo eh, mayor tiempo para que la gente de la brigada Laila Khalid se, se eh, sí. explanara un poquito más en todo el trabajo que vienen llevando, pero hicieron una muy buena presentación, nos comentaron más o menos cuál era su trabajo, sobre todo cuáles eran eh, sus propias experiencias personales con, con la gente allí y pues bueno, digamos que nos muestran... Eh, como otra cara ¿no? de lo que no podemos ver por los medios de comunicación y pues que nos ha dejado la pregunta o más bien la reflexión de que lo que estamos asistiendo ahora mismo en, en Palestina no es un conflicto sino que es abiertamente un genocidio entonces pues bueno esperamos que la gente también pues pueda empezar a seguir el trabajo de ellos creo que están en las redes sociales igual ¿no? como Bolgada, Lila, Jale y nos peguemos un poquito más ahí Luego eh, tenemos una charla muy muy interesante con respecto a al Donbass, a la guerra en el Donbass. Sí, con Naya. Con Naya Sanzo, mm. sí, que yo creo que también la he visto en diferentes medios de comunicación y creo que fácilmente es una de las personas que está mejor enterada mm. del tema, por lo menos en, en Europa Occidental. Sí, además trató el tema un poco de manera global, ¿no? Y y y muy esclarecedor eh muy clari, clari ¿cómo se dice? Muy esclarecedor clari, y clarificiente. <risa> <risa> es oso argia eta eta argigarriak bere, bere postulatuak eta oso gustura egon eta naiaren ba hitzaldi aukera entzuteko hurrengo saioetan. Mhm. Uh -huh. Eta bueno, baino saioa zibaino lehen, esango e, diegu gure entzulei, e, bihar ere deituta dagola gola ba, mobilizazio bat. Bai, hori da, bihar. Bihar e, egingo da, mobilizazio bat, e, arratzaldeko saspidetan unamunoko plazan, etxebarrietan nahi, nahiaren empalantzan, eta izango da, mileiren aurka eta gobernu argentinarren aurka. E, Buenos Airesen eta ingurutan konbukatu dute paro bat eta hemendi babestuko dute ba, Argentinako lagunak eta Euskal Herriko Argentinako lagunak orduan ba, deialdi bat egiten dugu, ba, bertan parte hartzera eta gainera hori aprobetsatuz, Argentinako goela aprobetsatuz ba, gainera orain e, laurarekin ongo gara, ez Hori da, ya oseago bai Hori da Bueno, ba, ongeto horri gurera Iaio naiz baina, zindan iralekua, handiaren izua. Laro gita masazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laro gita masazpi irratia, ametxe egiten duen irratia. Iaio naiz baina, zindan iralekua, handiaren izua, doren nada mundua. Iaio naiz baina, zindan iralekua. Bueno, eta arain Argentina-Alagoas. Eh, Argentina erikiko daukagun elkartasuna dirastera bein eta berriro eh, Ez dela nahikoa, Argentina beti zanda harrera herria, Euskal Herria erikiko elkartasuna dirazi duena araima, bueno. eh, Gurekin daukagun Laura Tafetani, apalora Laura, eh, Laura Bokatua da, eh, gremialde bagoz de Argentinan jarduten du Baita, militante de convocatoria Segunda Independencia. Bueno, y chingodugúberarekin, gausaskoriburus, y bueno, ya así cogaral enengo galderarekin, nirekinere María, y está Carlos, y está Carlos el votaco duro enengo galdera. ¡Apa ¡Apa, Laura! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, bueno, muy contenta de estar acá. Sí. Bueno, ¡apa, Laura! Que ahí en la presentación euskera te hemos dejado Sí, eh, encantado de tenerte por aquí, por Euskal Herria. No podíamos desaprovechar esta oportunidad para traerte a la radio y demás. por pues Lo primero quizás es eso que ¿cómo estás viendo Euskal Herria? ¿Qué impresión te está dando estos días por acá y eso? La verdad que, bueno, en principio muy agradecida por el recibimiento, por, por realmente la calidez de los compañeros y las compañeras de acá, pero eh, uno no deja de, de comparar no claro. y comparar situaciones son es un pueblo que, que con lo que hemos compartido muchas luchas, historia. digamos Argentina tiene una historia muy ligada al País Vasco, algunas para mal y otras para bien, porque en los conquistadores y los cuantos vascos no los vamos a A, a tener en cuenta. Una gran burguesía vasca por allá oímos también. Pero, sí, tal sí, cual. sí, vamos a Pero, ver. Ahí eh, los de la casa vasca no creo que sean los más progresistas del mundo. Vamos. No, tal cual. Pero sí que este son dos pueblos en lucha. ¿no? y Entonces vas viendo los, los procesos en relación al, a la derrota nuestra del, de, de lo que fue la década de los 70, este el proceso revolucionario, el, lo, de, lo devastado que está. Porque uno cuando viene acá me dice Este, a pesar de que han tenido una derrota muy fuerte, a pesar de que han vivido también una fuerte represión, bueno, el hilo no se cortó, digamos, entre las generaciones. Uno ve que sigue existiendo, podríamos discutir cuánto se cuánto retroceso hay, pero también es cierto que la historia de ustedes es más reciente que la nuestra. Sí, efectivamente. Y yo recuerdo una compañera argentina muy militante de, de la década del 70, que ya en los 90 me decía, Laura, todavía no se vio la derrota. <risa> y en el 2000 seguía diciéndome, Laura, todavía no se vio la derrota. Y ahora con mi ley, dice, bueno... Ahora es, sí, ¿no? Ahora sí, ahora <risa> ya, se terminó. El Está ciclo, la, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, creo que, que habrá que ver acá qué proceso, pero de verdad que uno envidia. Y envidia lo que nos parece que es la base de cualquier proyecto revolucionario que es el concepto de, de comunidad, ¿no? Porque este, lo principal es justamente considerar el colectivo y acá eso está recontra arraigado y de verdad que conocí las sociedades gastronómicas. Este, además qué manera de comer ustedes. <risa> por favor, es tremendo. Sí. Pero este las sociedades de vecinos, eh, las fiestas, eh sí, la vida ah, social, parece, ¿no? Por lo menos totalmente. sí que sí que Entonces vale que me parece que ese es un ustedes tienen ese valor y además una identidad muy fuerte que está por la cual están peleando, que en Argentina es más compleja ese mm. proceso porque El, su, su historia ha sido justamente la conjunción de varias identidades explotadas este, y eso hace que es un desafío para nosotros encontrar este, el punto entre esas distintas, los pueblos originarios, eh, los inmigrantes, los gauchos, criollos, este, tenemos una los negros, ¿no? que fueron todos parte de nuestra historia y que, bueno, este, no se olviden que en Argentina hubo un plan de suplantación De, de los pueblos originarios mm. que no, no lo lograron casi lo hacen mm. este pero lo cierto es que después hubo otras este, oleadas los inmigrantes españoles y, y italianos que eran no eran los inmigrantes que esperaban por lo cual también mm. lo esperaban yeah. al británico o al francés también sufrieron persecuciones y además por sus ideas ¿no? pero mm. Es una historia larga, pero lo cierto es que la identidad para nosotros es un desafío, ¿no? Bueno. Cómo la construimos. Bueno, mira, nos da algo de ánimos que no veas aquí, que lo veas aquí bastante bien, porque aquí es verdad que a veces el desánimo también pesa. Aquí también, como dices tú, después del cambio de ciclo, es como, uff, hay mucha sensación de, uff, todo está perdido, hay que ponerlo todo en pie. Entonces, da una cierta visión desde fuera, de decir, uff, uh, aquí lo tenéis mejor, pues da un poco de empuje, de quizás pero ver, bueno aquí en el cambio de ciclo lo que yo que sí que vengo de militar en, en la izquierda vertical en su momento de muchos años de cárcel eh, lo que vemos sobre todo es que no se ha perdido todo el camino sino que encima se ha, eh, eh, se ha iniciado en el camino contrario o sea sí. quiero decir eh, el problema es que hay una opción institucional que ha hundido su barco legítimamente o no, eso para la historia uh -huh. queda, pero sobre todo ha agujereado el barco de los demás y, y ha aprendido bueno, se han cogido su lancha y están tirando pues, no sé pues para allí, y entonces todo eso va a haber que desandarlos y de verdad queremos volver a, a retomar un proceso revolucionario en Oscar de Ría. Pues quizá, eh, para empezar un poco, cuéntanos un poco qué es convocatoria segunda independencia en eh, vuestro vuestro programa, un poco, y ese concepto de segunda independencia, el porqué, que nosotros ya lo conocemos, pero para que lo conozca la gente <ríe> de Escavertía. Bueno, claro, para ustedes es un término bien fuerte. Este, nosotros decimos que estamos peleando por una segunda independencia, porque nuestra primera independencia fue de España, este en 1810, pero luego en nuestro país quedó sumido como el resto de América Latina, digamos, a el imperialismo, porque ya cuando, bueno, ustedes saben bien que América es lo que permitió que se desarrollara el capitalismo por estas tierras. Entonces, es. bueno, este había una etapa precapitalista, digamos, y que luego lo que va sucediendo es que el, el, el Gran Bretaña comienza, digamos, a tener mucha influencia y Francia En particular Argentina resistió dos invasiones de Inglaterra y, y este también un avance francés este pero finalmente quedamos en sus garras económicas no políticas o sea, que eso es lo que ha sucedido en realidad el fue eso digo del resto de América laa decir ah somos independientes políticamente porque no tenemos ya un regente de, de, mm. de una metrópoli pero seguimos tan dependientes como antes o peor porque no esto no, no lo ves porque es lo económico y fue Gran uh -huh. Bretaña y Francia luego Estados Unidos obviamente y, y después continuó digamos con el, el imperialismo en toda su en toda bueno. su extensión no y esto es lo más difícil porque es quizás este este tiempo tiene eso de bueno no cuando decimos es ahora está todo al desnudo no antes este, nosotros tuvimos una una mujer como la jefa de comando este de Comando Sur de Estados Unidos que dijo que nosotros nuestros estos minerales son nuestros, ¿no? Laura Richardson. O sea, no, es desmozado, o sea, la gente, sí, Infame sí, Laura Richardson. Claro, pero lo dice sin este digo, antes uno tenía que discutir más esto, pero lo cierto es que entonces La, la diferencia quizás que tenemos a veces con parte de la izquierda en la Argentina es justamente que para nosotros es una liberación nacional y social. Mm. Digamos, no puede ir una sin la otra. Exacto. ¿está? Entonces, eh, que yo sé que acá también es esto muy discutido, mm. este, pero para nosotros siempre que se discute la izquierda nacional es algo discutido. Sí, es una bueno, pieza clave. ¿sí? A ver, aquí ¿no? siempre ha sido el mantra, ¿no? Eh, ese binomio de... Del, del anterior ciclo, ¿no? no de independencia, decir, hasta socialismo de socialismo... independencia y socialismo. Si bien es cierto que ahora mismo pues están asomando fuerza, fuerzas reaccionarias que apuestan porque les da igual que esto sea un protectorado inglés, que sea kosovo o que sea... Entonces, claro, nosotros aquí, pues lo único bueno, ¿no?, por agarrarnos a que no hayamos conseguido ni siquiera la primera independencia, no. es que tenemos la intención de formar un proceso revolucionario que nos lleve a la segunda... No sin pasar por ese por ese uh -huh. esa títere imperialista que sería quedarnos uh -huh. en la OTAN en la Unión Europea. Sí, aquí estamos en convocatoria primera independencia. Eso es, estamos en primera camarada. independencia. Y eso, la cuestión es eso, tan, no, no, cuando no entiendes bien qué es el socialismo y cómo conseguirlo, que eso lo trabajáis muy bien vosotros, que es la toma del poder, y cuando no entiendes ni siquiera muy bien eh, cómo conseguir esa independencia y ahora, ahora es que ni siquiera están por ella, ahora firman cosas con el PNV para una, un nuevo Claro, bueno, es que ahora la, el, el hilo que se ha apoderado de este basquismo nacionalista, bueno, es que se ha olvidado total y absolutamente de la lucha de clases claro. y directamente pues se alían con su eh, hasta ahora antagonista, que era el PNV, ¿no? Esa burguesía nacional, eh ahora mismo firman cositas juntos y bueno, parece ser que todos los vascos de la mano por gracia probablemente de Dios, además Eh, cristiano apostólico y romano, pues vamos a ir allá a, no sé, a, pues nos vamos a independizar en un referéndum súper democrático que nos va, claro, que esas instituciones democráticas de la OTAN y la Unión Europea, por supuesto, y el FMI nos van a garantizar, claro. Ahí es un punto que, este, que se parece se parece y no a nuestro proceso, ¿no? Nosotros, eh, por esto que digo, que la derrota en los 70, que fue el, digamos, Fue una etapa tan maravillosa de, de alza de masas como nunca fue visto. Yo no la viví, era muy chiquita, pero este sí decían, digamos, escuchó mi hermano, ¿no? a los compañeros, de hablar de que se estaba tocando el cielo con, este con las manos, ¿no? Era una cosa, no había lugar donde no hubiera lucha y demás, con una distribución de riqueza inclusive muy grande. Y ustedes piensen que Argentina en aquel momento tenía un 5,7 de pobreza, ¿no? porcentaje no hoy estamos oh. más de la mitad de la población yeah, yeah, yeah. te digo para ver lo que sí, sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. de esa derrota de las organizaciones revolucionarias esa dictadura tan atroz que realmente este exterminó y que quedaron muy pocos sobrevivientes los que quedaron los que quedaron este muchas veces tomaron estos caminos que hemos decir no porque en realidad más allá de los sujetos que que y esto no lo cuento ya estando acá porque uno va viendo inclusive este con mayor este nitidez no la cosa eh, lo cierto es que esa cuestión que vos hablas de lo institucional de lo de que la vía democrática la democracia el concepto sí, de el concepto democracia, de democracia burguesa no que es el democracia burguesa pero se ha convertido como un valor en sí mismo mm. eh, con una cosa muy mística mm. que Ha sido una trampa mortal. Sí, ¿no? Como una si fuera trampa... contrario a dictadura. Y no, es democracia. Como una eso, contradicción siendo, principal. Sí. Sí, ¿no? La, la, la, la contradicción. dictadura es, burguesa. El, el fin en sí mismo. O sea, ellos lo han establecido como un fin en sí, sí mismo. Entonces, eso ha traído que mucha... Bueno, es el, la venida de los gobiernos progresistas en Argentina. digamos no o en el A nosotros no nos gusta hablar... este Si bien uno ve que hay este una planificación este, de imperialismo en cuanto sostuvimos dictaduras en forma es bastante sincrónica en toda América Latina. Regresos mm. a democracia pautadas y, y, y condicionadas en el resto de América Latina mm. y también los progresismos, también nosotros hacemos diferencia en esos progresismos, no es lo mismo para nosotros, nosotras, digamos, en Venezuela, menos Cuba, que es, que es socialista, digamos, se define así, eh, al proceso de Bolivia, que quedó ahí en una transición, IVA digamos, en un camino que, que tuvo un, una reacción muy fuerte este y o Nicaragua que también hizo una revolución y tuvo una contrarrevolución y que habrá que ver qué camino digamos está a Argentina, Chile, sí, Brasil, claro digo, Nicaragua y Venezuela son dos procesos son populares procesos, más claro, avanzados. lo que sí. digas es eso y Brasil, Argentina y Chile es otra cosa. Sí, digamos y Entonces, que y Uruguay ese, Uruguay, ese problema llamado peronismo, qué madre mía. Claro, pues nosotros tenemos peronismo, pero también el PT hizo su proceso parecido hmm. o, o el Frente Amplio en Uruguay, sí. Entonces, ese progresismo Que hace que me, me hace pensar mucho la izquierda delchale porque tiene muchas cosas en común que hace del parlamento o este como el, el espacio de discusión de poder entonces socializa las luchas sí. le quita toda fuerza a cualquier lucha niega la lucha de clase obviamente este y habla de una concertación entre este entre las clases que, que es imposible en una realidad que el imperialismo como nunca como nunca hoy, te pone la contradicción exacta. O sea, es increíble que antes uno tenía que estar discutiendo cuál era la contradicción de capital-trabajo y ahora te la pone el imperialismo y no se quiere ver. Porque en eso la única opción es enfrentarla. No hay conciliación posible. No hay posibilidad de, de ir con medias tintas, como diría el negro Suárez, que acá mm. yo sé que ya ha tenido... Le mandamos un saludo, con... espero que nos escuche. Seguro que viene del programa. <risa> eh, este, el negro diría, las luchas no son por carta documento, ¿no? Sí. Mm. Este, porque ha habido ese proceso que vos decís acá el de legalización de institucionalización que que permanentemente es el que el que es más peligroso incluso que la propia seguridad o las, las fuerzas de seguridad que reprimen o demás porque ahí está claro ¿no? sí, sí. el enemigo, pero en estos movimientos que, que que tratan de boicotear toda posibilidad de lucha eh Es, es mucho más criminal, ¿no? Eso es ¿eh? porque el fascismo viene de frente, le reconoces a la primera y el pueblo le combate, pero es que la socialdemocracia es eso, Pero ya una vez que vas hacia la socialdemocracia, ellos mismos saben que el camino, el papel de la socialdemocracia es ese, o sea, es ser la pata derecha del fascismo, como dice Stalin, o sea, es ser la pata derecha de la burguesía y es que no hay ninguna socialdemocracia que haya hecho nada, entonces es bueno. Es lo que... Eh, quería comentarte, eh, cuando estuvimos allá con vosotros, eh, por cierto que nos tratasteis de maravilla, vimos la importancia que le dais sobre todo a la organización, a tener una organización eh, fuerte, que sin una organización... Eh, eh, ya no solo el, el organizarse, sino una organización, una, un... Eh, una disciplina Y eso lo vimos allí muy bien Charlas vuestras de 200, 300 personas Militantes vuestros que se desplazaban Dos horas, dos horas y media Por sus dificultades hasta acudir a una charla Nos impresionó un montón Aquí que es como, ah, que llueve Que buah, está 10 minutos en mi casa no voy a no, hostia, Nos impresiona mucho la importancia que le dais a esa organización Y a esa importancia de, como siempre decía el negro La toma del poder Salvo el poder todo es ilusión o sea, quiero, Explícanos un poco qué es importancia que le dais allá Bueno, nosotros ya hace dos años, antes eh, nosotros éramos una organización, digamos sobre todo que se había comenzado en lo territorial, eh, serían los barrios acá o, o demás, sí. durante toda la etapa kirchnerista que fue bastante complejo porque cualquier opción de izquierda, que no fueran ellos, que ellos no son de izquierda, pero más allá de eso, decía Kirchner, a mi izquierda la pared Y de verdad que que no la pasabas nada bien cuando estabas este por fuera. Así que bueno, fuimos tratando de ir a las bases, de, de crecer desde ahí y demás, y ya ya hace tres años, digamos, se constituyó este una organización de cuadros. O sea, ya, ya estábamos en condiciones de dar ese salto y se genera una organización. Porque, en realidad, siempre decimos que el objetivo tiene que tener relación con la tu organización. O sea, ¿cómo te organizás para ese objetivo? O sea, yo no puedo decir que voy a, a cocinar una torta y este y, y ponerme a arreglar la bicicleta, o sea, es sacando dos no. cosas diferentes. Entonces yo tengo que armar una estructura que pueda este realmente llegar a ese objetivo. Nuestro objetivo es la toma del poder y, y que nuestras tácticas, nuestros nuestros procesos, digamos que este que vamos llevando vayan hacia ese fin, digamos, ¿no? Entonces, eh Eso requiere una fuerte disciplinamiento, porque justamente lo que ha traído el liberalismo, lo que ha traído este, sobre todo la digamos después de la caída del muro y esta cosa de que todo es relativo y bueno, y tomamos así y entonces militamos por las redes sociales, esta eso ha sido tremendo, este nada, este realmente exige una disciplina muy fuerte. Acá claro, ustedes hablan cuando tienen que ir viajar a una hora, ya les parece que es un viaje. Bueno, nosotros en, el, en Buenos Aires, nada, lo que rodea el conurbano bonaerense, que son las ciudades que están pegadas a la capital federal, lo que ustedes ven en el obelisco, mm. bueno, esas ciudades que estamos hablando, entre esas ciudades y, y capital de, del 40% de la población argentina, Gran son, Aires, millones, demás, sí. son millones, claro, son distancias de dos, tres horas, Este, para moverse, y los compañeros y las compañeras para poder venir a una charla acá. Nosotros no podemos hacerla, podemos, la hacemos a veces en los lugares, pero el problema es que como son tan distantes entre una punta de un conurbano y otra, entonces las hacemos en Capital, y eso les lleva tres horas de venir. Y de verdad que es para, nosotros admiramos a nuestros compañeros y compañeras porque realmente es un sacrificio muy grande, hoy en día con tema Miley, este... Eh, lo que ha subido la tarifa es las tarifas de, de mm. colectivos y de trenes, o acá le dicen bus. Mm. Eh, de verdad que es, eh, además es un esfuerzo económico llevarlo adelante. Mm. ¿no? Así que en ese sentido, pero tiene que ver con esto, uno puede ver algo que si es serio, si, si está organizándose en, en concordancia con ese objeto. Sí. Exacto. y es muy serio pensar en tomar el poder, es mm. muy serio pensar en derrotar este al capitalismo, mm. porque el enemigo es mucho más fuerte. Mm. Y el hecho que sea más fuerte y eso fue lo que nos enseñó Vietnam, lo que ahora los yemenitas o mm. lo que sea, no significa que no puedes este, darle pelea, ¿no? no está claro. Entonces, porque es un pueblo convencido. Entonces, vos tenés que trabajar muy fuerte este el, el, la conciencia, por eso la formación para nosotros es, es un eje fundamental no sí. que qué bueno que requiere primero la flexibilidad porque vos estás partiendo de una de una base que está que son 50 años de despolitización entonces estás partiendo a veces de una base como metes marxismo leninismo en las cosas cotidianas, como Sí, pero no esa es otra cosa, que la hacéis muy bien y que es que va totalmente ligada, es que sin teoría igual que sin lo que tú, sin la herramienta, sin la organización no puede haber un cambio, sin una teoría revolucionaria no puede haber una praxis revolucionaria. Y en esas dos cosas aplicáis muy bien el marxismo-leninismo y y chao. Y y no, lo tenemos que llevar adelante porque este tiene que saber las compañeras, so empezamos que ustedes se den la idea, no digo, uno puede pensar hasta discutir qué es lo natural y qué es lo humano, ¿no? Qué es la cultura y qué es la, la la naturaleza, entender que la pobreza no es natural, ¿no? Entender que este la muerte de un niño desnutrido no es natural, digamos, ¿no? Excepto este digamos que haya habido una hambruna o que haya un evento climático. Pero este eso partimos de ahí. O sabes pensar, uno lee el manifiesto mm. y ya estás partiendo de una base que esto está sabido, ¿no? De que está porque eh, lo que tratamos es que entiendan los compañeros y compañeras que tienen la fuerza y la capacidad suficiente este y lo valen, además mm para oponerse a todo esto, ¿no? Sí, además notaban mucha diferencia entre eso, el montón de organizaciones trotskistas de Argentina, que es que eran blancos, caucásicos, intelectuales, ya formados, y vuestra militancia, que era purita base, o sea, puro pueblo, eh, se notaba, y, y eso, formar a ese tipo de gente, eso sí que son diamantes en bruto para la revolución, no un intelectual de clase media, bla, bla, Entonces era, era mucha diferencia, ya digo, lo vimos, es que son las dos piezas clave, yo creo, la formación y, y, y la organización, la disciplina. Así que y bueno, eh, también eh, comentan eh, un poco se ve la la Academia de abogados, eh, que también es miembro. Bueno, nosotros, si nosotras estamos varios de la de convocatoria conformamos la gremial de abogados y abogadas de la República Argentina, pero no es este es una organización, mm. es un frente de masas en el cual eh hay compañeros de otras de otros lugares, ¿no? De organización inclusive independiente. Sí, co obviamente compartimos tenemos un acuerdo político mm. este eh, en general. Es una organización solidaria de abogados, no nos consideramos un organismo de derechos humanos, porque en realidad nosotros defendemos Estamos en la defensa de causas políticas y sociales. O sea, no es que estamos, eh, qué sé yo, haciendo un control del Estado, no. o en lo que hacen generalmente las organizaciones de derechos humanos. Y, y eso nos permite, es una cosa muy rica, porque también nos ha permitido... Bueno, para, para, hay una cosa que quiero aclarar, que en convocatoria no hay ningún cuadro que sea cuadro si no está inserto en algún mm. frente de masas. <risa> o sea, no no tenemos ninguno que no sea así. Este, y de algún modo para nosotros, para el negro, para mí, para este Blanca, que mm. en nuestro lugar de, de inserción es la gremial. ¿no? Sí. Y es impresionante porque ahí va a estar tomando contacto con otras realidades. ¿no? Porque te, este, estamos teniendo, por ejemplo, la defensa de las comunidades mapuches en el sur, muy dura, muy dura la estamos teniendo, digamos, este actualmente con toda esta avanzada racista y realmente este muy reaccionaria. Eh, después tenés desde también las situaciones de solidaridad internacional que tiene que ver con Paraguay, este con las presas políticas de este y presos políticos de Paraguay, este del ejército paraguayo, el pueblo. Villalba, este la aquí. familia Villalba que es una familia que ha tenido que emigrar a, a Argentina huyendo de la represión paraguaya, pero que finalmente este lograron, digamos, hacer lo suyo, mataron a dos niñas de 11 años en Paraguay. Sí, sí, nosotros aquí hemos llevado a cabo las campañas sí. en su momento, entrevistamos al negro con este asunto y, sí, sí, perdona que te corto pero es que nos interesa bastante sí. porque lo hemos seguido y lo seguiremos. Este, y después, fuerte, eh. después con las presas del Perú... Eh, hmm. también estemos bueno a la gremial en aquel momento cuando ustedes estaban viviendo eso también ha, ha defendido este tradiciones hmm. de ustedes sí este, estuvimos allí viviéndolas además claro eh, sí. entonces eh, en general practicamos digamos el internacionalismo desde desde las posibilidades que tenemos Eh, también causas de criminales criminalización de la protesta, eh, situaciones de extradiciones, situaciones de cancelaciones de refugio. Mm. Eh, Perdón, corte otra vez, ¿el compañero de las brigadas rojas al final lo han traído? O... Eh, no aún, no aún, pero la, lamentamos porque ahí lo que se dio fue que, bueno, esto esto de la cuestión de la socialdemocracia, ¿no? Es que eh, el compañero pensó que si iba a defensa pública iba a estar mejor defendido este ya. y que podía Tremendo ser, error, la sí. gremial la gremial lo había defendido ya y había logrado un juicio por eso no entendemos como puede ser ya. que haya un segundo juicio de extradición porque ya sería como dos juicios sobre un mismo hecho ¿no? sí, sí, sí, es causa en era, era causa juzgada le había defendido el negro y, y habíamos la, la había ganado este pero bueno cuando volvió a caer eh, fue esto que pasó que la defensa pública y eh, se decretó la extradición que está con prisión domiciliaria, eh, pero no sé en qué estado está, si ya lo traditaron. No, creo que no, hasta el momento de venirme no no lo había traditado. Uh -huh. Pero la verdad que, bueno, este es estas cuestiones. En todo nos pasa en lo legal, este también se da esta discusión. O sea, se, se, en, la, en la cuestión legal en relación a lo político se da esta misma discusión que estamos hablando antes, uh -huh. digamos, no de, de qué carriles... ¿Vos qué estrategia política te das a nivel jurídico y cómo lo, lo encarás? Y eso también lo vi en relación acá, porque este nos comentaron otros compañeros abogados que tienen el mismo problema de que en causas políticas termina la izquierda verchale arreglando en acuerdos hmm. que... Este, acuerdos, pactos, como queramos acuerdos, llamarlo. Pero, por, sí. con, la izquierda a Berchale hace acuerdos con los fiscales, en principio un poquito... Eh, aplicando su liquidación del MLNV a un juicio, o sea, el esquema es muy sencillo de ellos, ¿eh? O sea, desde nos puede parecer mal, pero ellos lo tienen muy trabajado. O sea, al final es eh, llevo mi esquema derrotista mi esquema liquidacionista a un juicio. Bueno. Y si tú no entras aquí, te voy a dejar con el culo al aire, porque todos estos van a decir que eres que son culpables. Entonces, no, tal cual, por ende, tal cual. por ende tú que estabas ahí también. Por eso Aunque digo. no te digan tú has sido, pero claro, esto pasa al igual allá o sea porque no podés tener algo diferente en lo jurídico o en las causas mm. <risa> a lo que a lo que sucede en lo político eh, después hemos tenido situaciones que realmente muestran la locura este, de Argentina en este tiempo este desde un pobre colombiano que viajó este que tenía que era un profesor de tenis de, de mesa este y que Patricia Bullrich dijo que era un infiltrado, porque era sirio de, de origen, que era un infiltrado, y armó que era un atentado contra la AMIA, que, este qué sé yo, armó cualquier desastre, porque había pedido un hotel a una cuadra de la Embajada de Israel, y el pobre estuvo preso, un realmente tenía nada que ver. Mm. Y toda... Este, y bueno Logramos que pudiera volver a Colombia pues lo tuvieron retenido acá Como casi ocho meses no. en Perdón, acá en Argentina Y bueno este, bueno Todas esas cuestiones que hacen Pero es un espacio Ya te digo Es solidaridad Y acompaña a las luchas No, no las reemplaza no. De las, Solo las acompañamos Y por eso la Gremial Trabaja fundamentalmente Con los colectivos Más que no. lo individual ¿No? Sí y nada, pues eso, también nos ha inventado todas las terceras patas importantes que quería hacer vosotros que es el famoso, vuestro lema hacemos lo que decimos, como dices tú, incluso vuestros cuadros, o sea, os hemos visto ahí en cada manifestación vuestro militante o sea, aquí hay veces que, eh, bueno, nos podemos incluir, convocas un acto, lo que sea no, no ni la propia militancia que convoca, allí vuestros militantes van en más a las manifestaciones, convocan vos, con carta vosotros los cuadros estáis tocando calle, aquí hay veces que los secretarios generales de los partidos en el B eh, o, o gente que tiene una ciber militar que mucha presencia en redes y no están en nada entonces eso también eh, allí vimos que la que hay que pisar la calle hay que estar en los conflictos obreros hay que estar en los conflictos barriales y, y eso tiene que ver, tiene que ver con la moral revolucionaria y con la ética pero también con la cómo estás sintiendo realmente yo me muero si, si, si yo sabes cómo sufrí en estas marchas de jubilado que estaba acá mm. o sea de verdad que esté nada vos querés estar o sea no, no se te ocurre este no estar y además este, de verdad que eso estelegre nos mandaba imágenes, estando en la marcha yo estaba acá eh. tenía ganas de estar ahí, digamos eh. ¿no? y pues no sé eh, a lo mejor comentar un poco sobre Avillala la situación, eh, si eh, os organizáis con el resto de países de Avillala si hay alguna coordinadora o red eh, a nivel internacional, a nivel de Avillala comentaros un poquito y lo que quieras tú también comentarnos ya también eh de Vixal o Avizala. La Avizala, sí, ah, de Villala, Sudamérica. De no no, no sé es que, no si no pronunciarlo bien. Esta, eh, mira, en realidad estamos empezando a tenerlas, uh -huh. este porque también se esto esta cuestión de los gobiernos progresistas armó los propios espacios este, en función de eso. Y, y, y no sé, es muy difícil a nosotros Este, digamos poder entrar en esos lugares porque bueno sigue habiendo decir que ya ha sido tan tan animal todo digamos en el sentido de nosotros por ejemplo Cristina Kirchner le pidió las actas a maduro mm. o, bueno cosas que fueron pasando que nos permitió empezar a participar pero también apostamos a la construcción de algo que realmente este porque son distintos niveles uno va, va estableciendo alianzas nosotros siempre hablamos más que de unidades y más, de acuerdos mm. Entonces hay posibilidades de tener determinados acuerdos con este, amplios y otros acuerdos que son más finos. Solo en este momento lo que estamos tratando es también de hablar de esos acuerdos finos que en los cuales hay una mayor este eh, comunidad ideológica claro. que permite armar realmente una un eje de resistencia sí. a al frente nivel, revolucionario de, más con frente amplio de masa sobre unas una más. claro que tenga no esté dudando con tantas cosas no O sea claro. que sea más firme y que esté que bueno por ahí no tenga tanta pretensión en, en su impacto actualmente pero sí precisión de las acciones de que vos no puedas este digamos que, que no tengas que estar discutiendo cosas que a esta altura el imperialismo este las pone tan claras que parece increíble no yo creo que eso que, que maduro dijo no hay tiempo para los que este no es tiempo para los tibios ¿no? o sea que no, para la, es así digamos. lamentablemente le doy la mala noticia ¿no? este, como todos los de la izquierda lo sabemos no hay forma que no sea destruyendo el sistema capitalista sí. que, que un, este planeta este los países nuestros puedan funcionar no hay forma, nos encantaría que encontremos la paz y las flores sí, estar, pero el, no y eso implica lucha de... y eso implica dolor, sí, no. es cierto pero eso implica también abrir un horizonte para las generaciones que viene que es lo que le hemos cegado totalmente y que la merecen ¿no? sí. pues bueno, cuente, ya para yo ir terminando, cuéntanos lo que quieras contarnos eh, lo que quieres que quede aquí de, y demás, y vamos ahora cerrando Eh, quizás eh, me parece que es importante, porque en estas charlas que he ido teniendo por Escalarría salió mucho eh, la situación actual de Argentina, uh -huh. con mi ley, eh, que de verdad hay focos de resistencia muy fuertes. Eh, lo de los jubilados es una cosa realmente maravillosa, porque es un en realidad, pero ves que tiene que ver con esto que decimos eh, de los cortes que hubo o no de la dictadura, porque es eh, apenas llegó el gobierno de Milley, estableció un protocolo de que la gente solo puede ir por las veredas, no puede ir por las calles, no para una manifestación. Uh -huh. y, este, y empezó a aplicar varias cosas que ustedes ya las conocen acá, por eso estuvimos reunidos con abogados y abogadas de acá para ver también cómo empezamos sí. a, a reunir la información porque esto de las multas o demás. Sí, la ley nosotros, Mordaza. Este no los teníamos antes y ahora sí empiezan a aplicar multas a organizaciones, bueno, claro. si pisan la calle no la pisan todo demás. Claro. Pero lo peor de todo es que las centrales obreras en general y este los partidos empezaron a andar por las veredas, ¿verdad? ¿no? Como corresponde. Bien quienes no aceptaron esto los jubilados. Yeah. ¿Por qué? Porque son gente que viene de una experiencia de lucha anterior. Claro. Todos vivieron otra Argentina. Mm. Entonces, vos ves porque algunos los conocemos, son fantásticos. En realidad los jubilados venían reuniéndose todos los miércoles desde desde Caballo. Yeah. Desde, perdón, desde Menem, digo, para la gente para sí, sí, desde ese momento. Miren. Todos los miércoles. Lo que pasa es que ahora es tan salvaje lo que ha hecho mi ley. porque mi Milei A, a, a la cuestión de que siempre tuvieron bajas las jubilaciones, por eso seguían todos los miércoles. Sí está más baja que nunca, pero además le quitó toda la salud que sí le daba respuesta al Estado. Le daba los medicamentos, los, las atenciones y demás. Eso se lo está desmantelando mi ley y, y es es realmente mandar al genocidio, o sea, jubilados, digo para que se entienda claro. por qué está pasando, digamos esto. te quitan todo te quitan el miedo también. Sí, claro, se, claro, se ver, claro la claro. vida, es, es la vida. Solo tienes que perder ya las cadenas y basta adelante. Aplicará que algo no cumples, funciona en la cadena capitalista. ¿Cuándo no no, no pues, los medicamentos? Pues ¿sí? muérete y Entonces se está viendo, por eso se este, esa lucha se profundizó, este pero lo, lo fantástico fue esto, los tipos van a la... Todos los miércoles van y pisan la calle y los reprimen y demás. Hasta el momento de esto de la Argentina... Que, que no lo sabés, este, había un nieto de la hinchada del Club Chacarita de Fútbol que dice empezó a armar la cosa, bueno, fueron al otro miércoles que las otras hinchadas como iban a quedar afuera porque había ido la de Chacarita, entonces Bien. nada, y ahí se produjo la represión tan grande en el cual este fotógrafo este sí. este por suerte está ya está mejor, pero va a tener secuelas irreparables. Bueno. Eh Pero bueno, ahora ese espacio se armó, digamos, ¿no? de resistencia fuerte. Están tratando qué es lo que hacen. Esto que decías hoy, este que es tan tan fuerte, ¿no? Entonces cuando empezó tanta represión, qué sé yo, enseguida fueron las centrales obreras a acompañar para, eh, eh, digamos, tratar de apaga canalizar, fuegos, canalizar fuegos, sí. el conflicto. ¿no? No, no. Inclusive decían al otro miércoles, decían ah, mira ves que fue en paz. Pusieron un fiscal, le pidieron a un fiscal que fuera a la marcha para que no haya problemas. Nah. Nah. Este, bueno, pero ya el otro miércoles volvió medio a la normalidad, porque eso tampoco lo puede sostener, ellos, ¿eh? nah. Este, y, y ahí estamos. Por otro lado, hay grupos pequeños, qué sé yo, como en Mendoza con el tema de la Asamblea del Agua, porque tenemos a Mecorot, que Mecorot justamente entró a nuestro país gracias a, a la cámpora de este del quisnerismo este entonces con una resistencia pero heroica con gente presa con digamos pero bien yo hay esas pequeñas resistencias que por eso es tan importante asumir la responsabilidad de construir la herramienta revolucionaria que permita unir esas experiencias en un mayor, en algo mayor no y en ese sentido estamos esté viendo la posibilidad de hacer un frente con otras organizaciones en las cuales tenemos este esa, esa misma mirada así que bueno ojalá podamos avanzar en esa idea porque también sabemos que no es convocatoria según independencia sola la que va a poder claro. este, digamos canalizar esto, sino que necesita, sí ahí sí, de una unidad diferente. ¿no? Pues ojalá vaya bien todo ese proceso, sí, en eso estamos, estamos aquí también. también sí, sí, Tenemos bien. que crear todavía esa organización ver, que, que canalice todo eso y unir las sí. que hay ya, pero así que nada, pues muchas gracias por aquí, ya sabes que tienes tu casa literal. Y un placer tenerte por aquí y escucharte de estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y por y nada y ustedes ya estuvieron en bueno, Carlos y María estuvieron en, en Argentina y a también les tienen abierta las puertas, Pero ya saben, para hacer otro quieren. viaje, otro bueno, viaje, otro bueno, es que Venga, es que ricas Laura. La 87 irati libre en Zutenarizara. Hemendago zure lekua, Bueno, y ahora nos vamos a encontrar con Santi, Haupa Santi. Cajov, eh, él, él es miembro de la plataforma de Su Sufluviala ES que bueno, esto es un megaproyecto faraónico que pretende unir las dos márgenes de la ría, pero bueno, con un coste bastante caro, ¿no? Tanto para el medio ambiente como para nuestros bolsillos, ¿no? Santi, cuéntanos un poco a ver de qué va esto. Bueno, efectivamente, para igual para quien todavía no haya oído hablar del proyecto, bueno, pues la la sub fluvial de Lamiaco, como cómo se llama este proyecto, es una autovía que va a cruzar desde la rotonda de Artaza, entre los municipios de derecho y Lelloa, hasta hasta el eje del Bayonti, entre el Estado y Portugalete, y es una, son unos tres kilómetros de autovía. Claro que tiene que ser un túnel enorme que pase por debajo de, de la ría y de todo esto. El proyecto, digamos, ¿no?, el proyecto inicial o los primeros estos que tenemos son, son de 2017, ahí la Diputación ya empezó... Ese presupuesto inicial que era 400 millones, 450 millones, hoy, unos cuantos años después, ya se está hablando de 600 millones y sí. todavía no han empezado las obras. Que eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. El otro día estaba viendo por Internet eh, esos datos que habían sacado el colectivo en contra del, del metro en donostis y ellos ya habían hecho unos cálculos, bueno, de que se habían inflado los los presupuestos iniciales, pues que en torno al 135%, pues con una cantidad de millones como esta, que estamos hablando de 600 antes de empezar, pues nos podemos imaginar que esto va a ser pues con una Super Sur dos, ¿no? Estamos hablando igual de casi mil millones de presupuesto público dedicado a una infraestructura que al final va no va a ser más que perpetuar esta movilidad centrada en el uso del coche, que es altamente contaminante y que y que al final juega en contra de, de la clase trabajadora y de todas las personas. Sí, bueno, a ver, es que como decías, esto se enmarca todo, empezaron con la Super Sur, ¿no?, y poco a poco van creciendo estos Macor proyectos que estamos viendo por todos lados, y yo me pregunto un poco dónde quedan los peatones no. y las bicicletas, ¿va a haber espacio para ellos en este nuevo proyecto? Pues es una cuestión muy graciosa y que creo que refleja bien las políticas institucionales, ¿No? en cuanto a movilidad, ¿no? Porque en el proyecto, al principio del proyecto, sí que hablaron ellos de que en este túnel gigante que iban a hacer, pues iban a incluir una opción de transporte público. Uh -huh. Claro, estamos viendo que se acerca al momento de empezar las obras y ese asunto que se hablaba así como para hacer algo de greenwashing, de algo de transporte público, no se ha concretado en absolutamente nada. Y vemos que lo prioritario sigue siendo mantener una cantidad de dinero público cuanto más alta mejor Para, para mayor beneficio de esas constructoras afines al PNV, que es el que gobierna en las instituciones, la cuestión final sigue siendo esa, mantener esa cantidad de dinero público para que las constructoras puedan engordar sus cuentas de beneficios y todo lo demás es secundario. Uh -huh. eh, me preguntabas, ¿no? ¿Dónde quedan los peatones? ¿Dónde quedan las bicicletas? Claro, porque en, en principio las obras… Eh, no, no, a ver, corréjame si… Sí, me equivoco. Pero creo que pero empezaba en, eh, en abril. Y van a hecho, bueno, esos eran los plazos que habían dando, porque otra otra cosa que hay que tener en cuenta es que claro, estos plazos que van dando, normalmente luego, junto con los sobrecostes, pues también se suelen alargar, alargar los plazos de obras. Y en este lado, digamos, en la margen derecha, ahí entre el, entre los barrios de Romo y Leyoa, va a tener unas afecciones muy concretas que van a afectar a todos los vecinos de la zona, pues porque... La entrada, digamos, al túnel va a destrozar el parque de Artaza, que ahora mismo ejerce como de pulmón verde, digamos. No sé si lo habéis conocido, pero es un, sí. es un parque bastante grande y bastante verde que se suele aprovechar. La gente lo suele aprovechar pues tanto para pasear al perro como para hacer pícnics. Eh, no sé, como, es un lugar de esparcimiento y al final como se existe un poco de desconexión ¿no? de todo el ruido y de todo, y de todo lo que implica vivir en un barrio o vivir en la ciudad. Y esa parte la vamos a perder y, además, ahí está situado también el Instituto Público, el Instituto de Artaza de Romo, que no solo va a perder una parte del patio, sino es que, además, van a tener que estar soportando, y esto ya lo dice la Diputación, siete u ocho años de obras. O sea, esto es casi dos ciclos enteros de, de educación. Dos, dos veces la ESO ¿no? y el bachiller, vamos. O sea, eso va a ser prácticamente imposible estudiar o aprender ahí en el en el instituto. La, la, también los documentos que hemos consultado de la propia diputación hablan de 90 decibelios de ruido. A eso sumamos la entrada de camiones, que tienen que retirar la tierra que se va a ir sacando ¿no? del agujero. O sea, vamos, van a convertir esa zona en una zona de sacrificio, como suele decir como suele decirse. Pero bueno, me gustaría volver un poco con la cuestión de los peatones y, sí, sí, y la bicicleta. Porque es, es importante decir que eso, que cuando anuncian a Bomba y Platillo todas esas políticas, ¿no? Pues un de aquí para allá un, o, o ese tipo de historias, realmente no se lo toman en serio como una alternativa de movilidad. Lo hacen casi como como si fuese una, una postal. En la zona de hecho es, es, es muy claro, ¿no? Los, los videgorris a veces que llevan a ninguna parte o que no están conectados entre sí es como si fuese... Pues una, una política más de, de imagen, de cara hacia afuera y a presentarse como ecologistas o como, no sé muy bien, que tomarse en serio la movilidad y, y proponer alternativas que no pasen por el coche. Sí, casi para que puedas darte un paseito en bicicleta y te calles la boca, ¿no? Más que para que plantearlo de verdad como una auténtica alternativa a, a lo que es eh, la, movilidad, la movilidad, digamos. Efectivamente. De hecho pues en una en una charla que organizamos en el Gastec Sástrica uno de unos compañeros de BCB Visi nos contaron como como bueno, pues eh, las, las empresas a partir de un número de trabajadores en teoría están obligadas a, a tener un plan de movilidad dentro de la empresa. No es un no es una medida muy o sea, no, no les obliga a nada, pero simplemente tener un plan, ¿no? Como decir, bueno, pues no sé cuánta gente viene en coche, No sé cuánta gente usa el transporte público, sí, que podríamos coches hacer esto. eléctricos incluso, tengo entendido, ¿no? Sí, las, esas, las empresas efectivamente están obligadas a hacer simplemente como un, como un análisis de movilidad. Ni siquiera las empresas públicas lo cumplen y nadie les persigue, ¿no? O sea, es, es como, como si todo eso, como si todo lo relacionado con la movilidad sostenible fuese pura palabrería sí. y a la hora de la verdad, a la hora del gasto en infraestructura, Todo se apuesta una y otra vez al coche y es como hemos dicho antes, para mantener un par de constructoras afines con unas cuentas de beneficios pues lo suficientemente grandes. Sí, los, pelota los pelotazos de toda la vida. El caso es que así, los... un poco por, res por resumir, eh, como quien dice, el proyecto debería estar empezándose ya y en realidad vosotros no tenéis ni idea de dónde queda el peatón, dónde queda la bicicleta, ¿no? A día de hoy no se han dado esa respuesta. No, efectivamente, eso no es, eso no es en absoluto la la prioridad de la diputación Claro, eso es y luego al final eh, eh, volviendo un poco a lo que decíamos de la alternativa del transporte público tampoco se ha llegado yo porque yo tengo entendido que se iba a hacer una lanzadera no o algún plan de tren también eh, subterráneo que conectara las márgenes pero de momento también se ha quedado totalmente en el aire Efectivamente pero bueno Hablábamos de plazos ¿no? Eh... Ahora mismo no está presentado el proyecto final y definitivo y ya querían haber empezado con las obras, o sea, vemos como esto se alarga y se alarga y cuando empiecen las obras, si es que empiezan, va a ser va a ser un auténtico sufrimiento. Sí, no, además pero... esto en cuanto ponen el pegan con la primera pica ya está, se acabó todo. Ya no hay marcha atrás, quiero decir. Sí, y encima a ellos ya, en cuanto empiecen así, pues cuanto más engorden los presupuestos, que al final hay que recordarlo, porque son son una infraestructura que sale de nuestro dinero, sí, es. que beneficia a unas pocas personas, y una vez que empiezan las horas ya les da igual, el sobregaste, el sobrecoste que haya, mm. incluso para ellos, mejor. Mejor, claro. <risa> Entonces, nuestra nuestro nuestra reivindicación es que tenemos que movilizarnos, tenemos que organizarnos para impedir que llegue ese momento. Uh -huh. Tenemos que hacer todo lo posible para que este proyecto se quede en eso, en una alucinación, ¿no? de diputación y, y conseguir pararlo. Pues sí, de hecho, hablando de movilizaciones, hace poquito habéis hecho una cadena humana, ¿no? contra el proyecto Y un poco pues para que la gente que nos escuche sepa cuáles son vuestras dinámicas o cómo qué es lo que estáis haciendo un poco y pueda participar en ellas. Sí. Eh, bueno, respecto a la cadena humana, quería quería comentar ¿no? que hacemos una valoración muy positiva porque este es un tema ya que en el instituto, que es una zona a la que va a afectar, especialmente, pues ya ha empezado a levantar unas preocupaciones y ya nos ha llegado noticia de que hay profesores que están organizándose, que entre los alumnos también está, esta preocupación se está extendiendo y, bueno, nosotros estaremos ahí para apoyar pues, las decisiones que tomen y para animarles a, a luchar contra este proyecto. Respecto a nuestras dinámicas… Puedo eh, contaros que cada miércoles a las 7 de la tarde nos reunimos en las casas baratas en Romo. Si cualquiera tuviese interés en acercarse a participar, pues es un, es un grupo abierto y, y ahí nos puede encontrar. Pero además voy a, voy a dar dos fechas, que son las, las próximas digamos acciones que tenemos eh, en el calendario, ¿no? Sí. Sí. Eh, teremos en mayo una una en bicicleta, una marcha en bicicleta. Es el segundo año que la hacemos, ¿no? Pues un poco también para reivindicar que no que no toda la movilidad de, tiene que pasar por el coche y que existen otras alternativas. Le, la hicimos el año pasado desde Portuvalete desde Portuvalete hasta Romo y este año repetiremos Y después el 14 de junio estamos preparando una gran acampada en el Parque Artaza, como ya hicimos también el, el año pasado hacia septiembre, si no me falla la memoria. Y, y en ella bueno, pues seguiremos profundizando en, en este tema de la movilidad con algún con alguna eh, mesa redonda y luego tendremos otras actividades así más de ocio, pues como conciertos o comidas populares. El objetivo es un poco reivindicar a artaza como ese espacio público que a día de hoy usamos todas ¿no? y, y que queremos defenderlo vamos eso es bueno pues yo no sé si quieres añadir algo más no, no yo creo que está bien animar a todo el mundo a, a participar y, y bueno y por si bueno pues si quieren mantenerse informados sobre nuestras actividades y demás pueden seguirnos en las redes sociales, que es, es sí. arroba subfluvialaes, y ahí van a encontrar todas las convocatorias y toda la información que nosotros vamos proporcionando sobre sobre la Diputación y sus movimientos. Vale, Santi, pues nada, desde aquí eh, animar a la gente a participar, eh, repetimos, no los miércoles en las casas baratas de Romo, Eh, tenéis ahí para para, pues, para reuniros con la peña que está llevando esto, y luego en mayo bici marcha y el 14 de junio pues una acampada. Nada, desearos toda la suerte y nos tendréis ahí pendientes del proyecto. Perfecto, es que ricasco. Ya es Arcandibat. Bueno, lucha Bueno, va, useis anda gustia, on arte gure sayo a baño, o igual, mikele, que perrisere, o tu co digu, se indan, billarco, movilisasi, ora co de ya. Vai, ora tu, eh, buenos días, sangodot, len euskera, se ipatudot de la cova, que nos concentramos mañana, miércoles, a, la, a las 7 en la plaza Unamuno, y nada, pues solidaridad desde Euskal Herria, con el pueblo argentino, uh -huh. Que el miércoles 9 pues justo eh, el jueves realizará un paro general de, de 36 horas un paro general activo y nada pues fuera mi ley bajo el fascismo y querido el pueblo ahí está mucha lucha